El podcast de tu jefa. Podcast de tu jefa. Podcast de tu jefa. Si no te bajara el sol, quemadota que te dabas, ¿eh? abas. Si te bajara la luna, como diablos la cargabas, abas. Si te bajara una estrella, vida mía te dislumbrabas. Como dice Chava Flores, no puedes hablar de un México si no lo conoces. No puedes hablar de México si no lo amas. De el humano, un trato de honor. El chava Flor estaba súper súper orgulloso de su pueblo, independientemente si son gorrones, independientemente si son como los esposos de la Bartona que nomás dejaban sus dos pesos y se iban por el pulque, porque era un pueblo con, con tradición. Te lo escuché a mi hermana decir últimamente. Y que un día le preguntaron enfrente el de ella a mi papá que cómo se le ocurría hacer las canciones. Y mi papá le agarró y le dijo, es que voltea. No se me ocurre a mí estar aquí. Yo nomás agarro y lo que veo y lo que vivo lo escribo. Lo que nunca se supo de Chavo Flores. Un excelente cocinero. Que trabajó de todo. O sea, estudiaba y trabajaba. Sorcía medias vendía calcetines después este, empezó a trabajar este, como contador o sea, porque parte se recibió después este, ¿qué más hizo? dice que nomás le faltó ser astronauta porque no había la chamba yo creo que en México pero le hizo de todo lo metieron al bote por fraude según esto tu compadre según era su compadre lo único que le debía era una medallita que le dio de bautizo a la, a la hija de mi hermana total se le Este, se le demostró la inocencia Y para afuera Y entonces como tenía que comer Pues se puso a, también a componer Tan es así que una, hay una canción muy bonita Que se llama Cuento de hadas Es una canción realmente para niños Y si no mal recuerdo Esa canción Nació De la necesidad de regalarle sus reyes a sus hijas. Entonces, como no tenía que darles, les dio la canción. ¿Quiénes más interpretaron a Chava Flores? Pues tenemos desde obviamente Pedro Infante, Pedro Vargas, Tintán, este, El Loco Valdez, con Pichicuar. este... Ahora, Cristian, eh, Tatiana, cronistas de la ciudad, creo que pocos, Chava Flores, uno. Creo que tiene más de 500 canciones, de las cuales conocidas creo que nomás son como unas 50, 80, creo que han sacado dos discos con canciones y ya de Chava Flores, que son otro corte totalmente, es más, corte romántico, vivencias de él, las oigo y se enchina la piel de tan bonita la letra y la música también. El podcast de tu tu jefa, podcast de tu La canción del señor, que luego fue Rivera, conocido como Chava Flores. Escuchemos uno de sus grandes éxitos que se llama "Sábado" de Titubea. Chavita Flores. Para pa que agarren la placa. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, a atravesarlo es un desnoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que allí llegan a comprar. De puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palancana y en el monte de piedra. Hay unas bolas de tres cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Qué repicosas enchiladas hizo filia, la fritanquera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. La burocracia va a las dos a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su charchina. Pa' Cuernavaca, va pa' lo alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros al pócar, al billar o al dominó. Ayer el desfalco va iniciando sus entrados y la familia, muy bien gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan las cuentas con un cheque de rebote. Ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. a los caldos a eso de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial. El trio les canta en Indianilla, donde acaban ricos y pobres del distrito federal. Así es un sábado, distrito federal. Sábado, distrito federal. Sábado. Continuamos con la siguiente canción de Chava Flores que se llama Tiraron los gorrones. Escuchemos si esto dice así. Chacho me huele a fiesta y hay que conseguir su invitación. Ya está, ya está. Vamos, vamos. ¿Lo escuchamos? Sí, sí, a ver quién nos invita. Aunque no nos inviten, nos colamos. Y en una fiesta de barriado muy popov no faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó ¿Por qué? Por múltiples razones Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez O todo un regimiento Y se dedican las botellas a vaciar En menos que lo cuento Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone usted en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado. Verá que tres los trajo aquel, que aquellos seis son de Miguel. Y siente un diputado a ah, Bárbaro. Oye Nando, te invito a una fiesta. Vamos, ¿quién te invitó a ti? A mí los costeños. ¿Y a los costeños? Parece que Vargas. ¿Y a Vargas? No sé, pero vamos. ¡No le echamos! Pero eso sí, llegaron los gorrones hay que esconder botellas y platones. Y si se pone usted en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado, verá que tres los trajo aquel, que aquellos seis son de Miguel y siendo un diputado. ¿Y a usted quién lo invitó? Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. A ver, ¿y usted? Pues yo soy cuate del sobrino de Nabor, Que toca con la orquesta. A ver, ¿y usted precioso? Ay, a mí me dijo el de la tienda, vaya usted, hay que bastar rete suave. ¿Y usted cara de sonso? Yo soy hermano de la criada que está aquí y hasta me dio la llave. Es descaro! Pero eso sí, llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, diga usted, invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones, aquí voy yo, vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor, que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor. ¿Nabor? ¿Cuál Nabor? ¡Nabor el de la orquesta! La siguiente canción, en los personales de mi gusto y agrado. Se llama La Taquiza. Escuché una con el señor Chava Flores. Chava Flores. Una canción que yo nunca aprendí la música, pero sí me aprendí la letra. Y con todo cariño para ustedes, esto es La Taquiza. Va acompañada de un vals mexicano, como ustedes lo pueden comprender Ya hay dos tipos de valses, el que se baila y el otro cuando dicen que tal se valsa. Bueno, pero eso es otra cosa, definitivamente Así que con todo cariño para ustedes, esto es La Taquiza Qué triste es amar sin ser amado Pero más triste es acostarse sin haberse nado Shakespeare Bueno, cuando era niño Hudo más una taquiza Que mi más ferviente amor Cuando yo me declaraba Te di un hambre de favor Yo te hablaba de bonanza Y te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza Comenzaron a chillar Si pa' un taco no te alcanza No salgáis a platicar Al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón Y para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar Tú ordenabas al taquero tres de lengua para empezar Otros tacos de suadero, seis de bofe y de guanar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión Tú le entrabas a los de ojo tripa gorda y corazón Y cuando quise poner fecha para la iglesia y para el servir, Te aventates como flecha al cachete y nenepil Erutaba satisfecha, ay hijita. Yo te hablaba de perfil Al seguir con los de oreja Entróme la preocupación Vino trompas, los búcheros, enana y chicharrón Siguió el cuero de la taquiza y hasta el hígado surgió Y llegó el honganiza, la asesino, el riñón Y al entrarle a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar Tres cervezas bien heladas y seis machitos para acabar. Cuando al fin llegó la cuenta Me tuvieron que prestar Y entonces me dijiste con tu dulce Angelical Y argentina voz Ya es tu bueno de botana Por invíteme a cinar Que te mantenga el gobierno Vaya forma de tragar La siguiente canción se llama El bautizo de Don Cheto Vino este mundo cheto De Camila Lagandul La cigüeña lo envió completo Con su torta y su baúl Fue pues su papá Quirino y un señor que estaba allí Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera Y si le tiembla es que hay temblor Ay, nanita, se está cuarteando Con razón me está mojando ¿Será el niño o seré yo? Ay, qué reprieto escuincle Opinaron periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá Ay, qué rechulo niño Decían esas crediconas que no más van a fisgar Es igualito a Utimio Aunque diga don Quirino se parece A usted ni a hablar Vi bautizar a Chieto de Camila Lagandul Arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul Bolos y sopa anuncio con tamaño medallón. Pero atrás se imprimió un anuncio de las glorias de color Ya me tenían acheto y en la pila bautismal Con el agua se puso inquieto y que le empiezan a regar Pues estápele aquí el pechito Ay señor no provecito Se nos puede hasta resfriar Pues estápele que es bautizo Si se moja Dios lo quiso Ay lo sacaste a solear. Ay qué reprieto es cheto Pues no le hace que este prieto Se merece una lipuz Yo creo que está tan prieto Porque ya hace como un año Que nos cortaron la luz Ay qué rechulo es cheto No me dieron mi boleto como le dieron a Juan, no se llama boleto, es el bolo de un cristeto, pídale uno a Sebastián, y no pudieron faltar los albores con Chava Flores. disoluta, ya otra vez andaste de poeta. retornaste a tu borlote y hasta tienes tu pareja si por tres, cuatro pesetas te quitas las pantuflitas, cuando ves buenas propinas, tú solitas hasta te invitas, te adima manida, y el negocio lo haces cuerda, porque te encanta la vida Tanco que me hiciste mal. Pues, ¿para qué te lo comiste? Murmurando va la gente que te has vuelto muy carita. Que simulas estar cueque para ver quién te lo quita. Si los perros no te arrojan, Tú allá vas, ¿pa' que te digo? No te digo esto por celos, porque yo ya ni te escribo. Tienes tu correr y dile, pa' que te consiga un rico. Si no te compra el cotorro, pues te alquilas del perito. Yo fui tu mancuerna, nunca me abriste las puertas. Sucedió el último encuentro y no te pude dar por muerta. Todavía era yo un mancebo y me dolieron esas tranzas. Tenía que irme a la banqueta para hacerme la esperanza de vengar sin capelas, como que ahora me desgracias. Pero valgas lo que valgas tú ahora sí me das las gracias, porque valgas lo que valgas, tú ahora sí me das las gracias. Y por último, ¿Aquí le tiras con sueños mexicano por Chava Flores? Gracias a todos por haberme escuchado. Hasta la próxima. tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Y está salvada, la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las nueve en punto Pero eso sí, mañana sí te pago, mira, por esta mano Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Dejé el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar Cuántos centavos se te escapan de la mano Buscando un taxi que jamás te ha de llevar A qué le tiras cuando sueñas mexicano Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no ande en zancos Que prestan en los bancos Que dejas de fumar Pero eso sí, mañana nos casamos. El podcast de tu jefe, el de tu el, sí, sí, sí, sí, el, el, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe, el podcast de tu jefe. Zwa perro 6 de bofe De guacan <risa> Erutaba satisfecha, yo te hablaba de perfil. Porque estaba grueso el perejil. Tú entrabas a los tacos sin ninguna compasión. Cestos, compaguche, los de nana y chicharrón. Ni y siquiera fuero la taquisa. Y hasta el hígado surgió. Y llegó la lontanisa, la asesina y el riñón. Y al llegar de a la maciza, me saliste tan gênio. A llegar de a la maciza. Al de a la macicia Al llegarle a la Masicia Al llegarle a la Masicia Y al de a la maciza me saliste con que no A notar que me enojaba Nada botana, solo invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? Que tú no tienes hambre. Ay, oye, ¿cómo te voy a querer si no me consientes? ¿O sea que te estás a dieta o cómo? Oye, pero no me cuelgues. Porque quiero oír tu voz. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar.